Sigo diciendo, ¿eh? de verdad, y después de, de unos años volando y siendo. Yo he sido un friki de los aviones y, y etcétera.、Eh, sigo pensando que de verdad necesitan un asesor bueno, bueno para tratar estos temas. Es decir,、eh, alguien que lo vea todo como yo. Mucho pues, más experto. Te estás vendiendo, mi toa. Sí, sí, me estoy vendiendo aquí. Mira, por ejemplo, estaba ahora mirando las fotos de, y la, la, la historia del SR-71.、Uh -huh. Es un avión espía.

Uh, pues negro, con una, ¿no? un, tiene un perfil、uh, impresionante, parece una lenteja con una ala muy corta, con dos motores enormes en, la, en las alas en cada, en cada lado, y este alcanzaba Mach 3.2. Este avión, según la fuente oficial, claro, este, hizo el primer vuelo en el,、uh, en el 64.

Si un avión hace el primer vuelo en el 64, como mínimo, y ese avión llevaría unos 6 años o 5 años de investigación, estás hablando del 59. Si realmente le quitas unos 5 o 6 años, porque es lo que te van a mentir como mínimo 10 años los militares, 5 añitos más o menos de lo que está pensado, estás hablando que nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, ya hay gente pensando en, sin un motor a reacción bien desarrollado, empezar a hacer un avión que 15 años más tarde vuela a Mach.3. Y estás hablando que 15 años antes.

Los aviones iban a hélice, a hélice, y no rompían la barrera de sonido. Estás hablando de que en el 54-53 es cuando, de, de esta famosa ¿no? eh, película, esta de, de, los, de los,、uh, los héroes del aire y tal, ¿no? que rompen la barrera con el X1 y el X2、sí. de la barrera de sonido. Y estás hablando que en el 64 se hace un vuelo en el cual un avión alcanza Mach 3.2. En el año 64, estamos diciendo, pues 50 y pico años ya.

Entonces, si después de la Segunda Guerra Mundial, en 15 años, estás llegando a Mach 3.2. ¿A dónde quieres es, llegar? ¿A dónde quiero llegar? Pues quiero llegar que para mí, quizás esto es una forma de racionalizar aquello que desconozco, ¿no? O lo desconocido,、uh, quizás de darle una explicación más terrenal a todo de lo que estamos hablando, ¿no?、Uh, yo sigo pensando que hay mucha tecnología.

De aquí terrícola, terrestre, que desconocemos. Déjame、sí. apuntarte una cosa. Es verdad, pero digo yo que los prototipos no, no se hacen volar sobre población civil porque dejan de ser prototipos en el momento en que se averían, que son prototipos porque están en pruebas y por lo tanto.

Eh, tú imagínate que un, un avión de estas características, como el que estás contando, se caiga. Es que se arma la de, la de, la de San Diego.、Vamos. No, y aparte de eso, tú crees, yo personalmente no creo que,、eh, si fuera como tú dices, un prototipo, se va a exponer tres veces: una con el, con el TAE, dos con el avión de, de cámara, con el Mirage F1.

Y tres en el aeropuerto de Manises que hasta encendieron las l u c e s por... de pista pensando que iba a aterrizar. ¿Se va cree... a exponer tanto? Hay que ver、eh, las primeras pruebas、eh, reales y sobrevuelos del F-117, por ejemplo.、Uh -huh. El primer cazabombardero Stealth. ¿no? El primer、eh, este, Stealth se dice en, en castellano, c ó m o se dice.、Eh, Un bombardero invisible. invisible, sí.

Invisible. Tienes el bombardero invisible que es el B2 y luego tienes el F-117 que es el cazabombardero. Sí, es el triangular. Es triangular, efectivamente. Entonces, estas, las pruebas de vuelo primeras, iniciales, realmente no en combate, sino hechas, se hicieron sobrevolando a、uh, ciudades de Europa, a las cuales los radares civiles veían ecos primarios, nunca secundarios.

Eh, con esto, la explicación que estaba ante, dando antes j o s e f hay dos modos de radar. Tú tienes un radar, que es el que inventan en la Segunda Guerra Mundial, que es que tú lanzas una, una onda de radio ¿eh? y rebota en un objeto y vuelve. Es como cuando tiras una piedra en un estanque, las ondas ¿no? se transmiten de, de haber entrado, la, las ondas van hasta la orilla y la orilla te devuelve unas ondas de vuelta. Eso sería un radar primario. Y ahora tienes un radar secundario, que es.

Ante esa onda primera que va cuando tiras la piedra al estanque y empieza a rebotar, trasladarse esa onda, una vez que llega al objeto, el objeto puede incluir en esa onda de vuelta un mensaje. Ese es el radar secundario que se llama. Entonces, claro,、eh, estos aviones F-117 que se probaban en, en, en Europa, porque se probaron sobre Europa, pues los controladores estaban locos porque veían un eco primario a lo mejor súper pequeño.

Que luego se veía intensificado dependiendo de la maniobra que estuviese haciendo el avión y luego desaparecía. Y、eh, en algún momento, claro, cuando ya vieron que、eh, ese mismo eco llevaba un transponder, se dieron cuenta de que, ah, leñe, es que estos aviones resulta que son los invisibles que.

Uh, les han puesto a h o r a un transponder y ahora sí que van en vuelo supuestamente controlado. Pero bueno, que esto no estoy diciendo que lo de Manises fuese así, porque tienes un testigo que es cámara y tienes otro que es lerdo de tejada, junto con el copiloto y el, y el, y el, y el mecánico. mecánico que te están diciendo que aquello、eh, era, era bueno, una forma extrañísima, con unas dimensiones realmente、eh, nada c o n o c i d o y con una forma que no era de vuelo. ¿no?

Pero que me parece sorprendente, sigo diciéndolo. Lo realmente tú lo has dicho, j o s e f Al final, lo humano que es todo, ¿no?、Eh, chap las chapuzas que se hacen, las explicaciones que se dan. Para algo tan sencillo, que bueno, que es, pues sí, a lo mejor hay omnis, a lo mejor hay extraterrestres que nos visitan, a lo mejor no, no lo sé. Si te digo la verdad, no me importa. p e r o

No, hombre, me importa el chuletón que me va a comer y, y estar bien con, con mi novia. b u e No, pero tú, por ejemplo, que... como piloto que es, llevas en tus manos、eh, la vida de muchas personas, te encuentras ante una situación de estas, yo creo que sí que es para preocupar y para que importe, ¿no? Hombre, pues me desvío a Valencia y tan ricamente. Ya bueno, Está... pero la situación, hasta que te desvías a, a, al aeropuerto que tengas que desviarte, yo creo que la situación tiene que ser tremendamente、eh, violenta. Es el caso que le, que le ocurrió. Yo personalmente tengo otro punto de vista.

A ver, a ver, cuéntanos, cuéntanos. No, no, no, eso, que, que, que tú como piloto, a la hora de que creo que sí que debería de preocuparte que esto realmente sea cierto, ¿no? Porque, ¿quién sabe?、Oh. ¿Puedes vivir una situación de estas? Espero que、oh. n os la cuentes. Claro, claro que os la contaré, daré la primicia y eso está claro.、Eh, como piloto, puedo decir, me siento súper seguro cuando vuelo, nunca he tenido ningún、uh, incidente ni accidente de este estilo.、Uh, tengo clarísimo que este que sucedió de Manises、eh, está súper documentado.

He leído los historiales、eh, académicos y de vuelo de los pilotos, etc. é Tengo r a t e clarísimo que algo no identificado entró en nuestro espacio aéreo y decidió salir cuando le apeteció.、Ajá. También tengo súper claro、eh, que esto no fue la explicación que ha dado un novelista contándonos una historia de i m p r e s i o n e s de temperatura y cosas de estas. Eso es imposible.、Eh, pero también tengo claro que.

Esto es algo que sucede muy raramente y que, bueno, yo sepa, eh, pues eh, que yo sepa, todavía no, no este o v n i s sí que tuvieron que aterrizar, pero bueno, no conozco casos así virulentos n o de o v n i s que.

Que atacan aviones y tal. Pues, pues hubo, madre, uno, hubo、sí. uno que j o s é nos lo puede contar en el año 68, que es el que hacíamos referencia antes, ¿verdad? Jose, de, é l del coronel Juan Ignacio Lorenzo Torres, que tuvieron que tirar bueno, hasta sí, las pero, bandejas. Pero en este caso no, no, no supuso no, aterrizaje no. de emergencia. Aterrizaje, que, yo sepa, es que, tuvieron, que yo sepa, aterrizaje de emergencia únicamente ha habido el de San Carlos de, de Bariloche, en Argentina.

Y si la memoria no me traiciona, creo que fue en 1998. Son los, son los dos únicos、eh, incidentes con,、eh, con resultado, digamos, de amenaza real en vuelo、eh, y con montones de testigos、eh, cualificados detrás de esas, de esas aventuras, sin, sin lugar a dudas. Bueno, yo, yo recuerdo un caso que era el del Japan Airlines que volaba, si no recuerdo mal, a Alaska, Anchorage.

Que fue un caso en que el piloto notificó, y además con el follón que, que le llevó, que había a visto a d un objeto muy grande, como, como una especie de nuez, pero muy grande que le siguió. Sí, pero, pero tampoco, tampoco tuvo aterrizaje de emergencia, eso es, eso es a lo que voy. Que, ya, ya. que aviones que hayan、eh, aterrizado como consecuencia de la persecución o de la.

De la, del avistamiento de un objeto no identificado, solamente han habido dos. Hay otras aventuras igualmente sorprendentes, desde el histórico Mantel, que se estrella después de que、sí. eh, esté persiguiendo a un, a un no identificado, hasta en el año 2008, o sea, relativamente.

Cerca en el tiempo, cuando un caza israelí también se vio、eh, abatido en extrañas、eh, circunstancias y no a causa de ningún misil eh, sirio, eh, cuando perseguía a un no identificado. Pero vamos, insisto, aviones comerciales que hayan, se han visto obligados a aterrizar ante la amenaza de un no identificado, dos en el mundo y uno de ellos en España. Es decir, en algo tenemos que ir a la cabeza.

Claro, sí. Que, super... Oye, una preguntita y perdonar que, que haga yo el papel aquí de, de entrevistador.、Perdonad. No, no, no, aquí estamos todos para lo mismo, así que adelante. Oye, j o s e p y tú? Con, con, con... Porque a mí, de verdad, ¿eh? esto me ha dejado, este, este... o sea, esto me ha dejado alucinado. Me he empezado a meter y a meter, y a meter, y a meter. Si en el fondo te gusta. Sí, hombre, al final, ¿eh? las cosas pues, siempre, siempre a uno le, le, le, le, le atraen, ¿no? Pero y tú, j o s e p después de haber entrevistado toda la gente que has entrevistado, has tenido la oportunidad de hablar con ellos, etcétera, a

¿Tú qué crees que pasó ese día? Ostras, esa es la peor pregunta, ¿eh? Me, me la hace el piloto, no el periodista. Aquí nada pues, es lo que parece. Aquí, aquí ahora, ahora toca mojarse, ¿no? Eh.

Bueno, pues、eh, realmente, o sea, mi, mi, mi visión de los hechos es, es que efectivamente un objeto、eh, de origen desconocido, y ahí insisto, no le he visto la matrícula, pero tecnológicamente nada podía sostener en aquella época las maniobras que Cámara,、eh, cámara y Lerdo de Tejada.

Eh, documentaron en, en su respectivo informe, y por lo tanto, debo de creer que、eh, hay ingenios, materiales, no, no etéreos, eh, eh, materiales que vuelan y violan nuestro espacio aéreo y que, y que, desde luego, tienen una tecnología más desarrollada que la nuestra. a e x t r a t e r r e s t r e s Pues no lo sé, pero es una posibilidad que yo no puedo, no puedo en este caso, desdeñar. ¿no?

Y, y a pesar de que el caso Manises es, insisto, lo decía antes、eh, Rosa, ¿no? eh, el caso perfecto, hay muchos otros, muchísimos otros, en los que también hay una amplia documentación、eh, y grabaciones y, y, y demás, algunos de ellos muy recientes y, o relativamente recientes, y que se han dejado、eh, escondidos o, o olvidados, más que escondidos, por la espectacularidad de este caso.

De este incidente, que yo creo que merece la pena el estudio. Y precisamente el hecho de que sean tan poquitos dentro del, de, la, de la ingente cantidad de informes que manejamos los investigadores, para mí prueban、eh, qué cosas pueden ser reales y cuáles pueden ser pues, simplemente una historia viral o algo realmente subjetivo. ¿Qué caso reciente ahora mismo es el que más te, te está llamando la atención o el que realmente se.

Tengáis pues, claro, que investigar. Yo ahora, ahora cuando, cuando estaba contándote esto, estaba pensando en el que tuvo lugar el 2 de, de febrero de 1998, donde también cinco aviones frente a Barcelona,、eh, en maniobra de, de aproximación, todos ellos vieron dos luces.

Que eh, bueno, eh, evolucionaban en la misma dirección que los aviones y que fueron, en este caso, testimoniados tanto por los cinco aviones en tránsito como por、eh, los radares、eh, militares y que、eh, fueron respaldados después por muchísima gente en el, en, en el suelo. Y la versión oficial que se dio fue que era un objeto en reentrada espacial. Bueno,

pues yo me encargué en su día

De llevar a cabo las investigaciones oportunas. El ejército español desclasificó el informe como basura、eh, espacial y es curioso porque el fax que recibieron los medios venía de, de la fábrica de Ford de Almosafes, que es donde trabajaba Vicente Popayestor Olmos, para p o d a m á s seguir. Y que era muy bueno porque, claro, venían informes del, del NORAD y del, del Comando de、bueno. Defensa Estratégico.

Eh, adjuntados en el informe militar, que dicen, joder, ¿cómo los militares españoles son tan diligentes en, en dar explicación a este informe, no? Bueno, pues qué curioso que el informe salía de, de la Ford del AFOR de Almusacés. Pues hay que tener muy buenos enchufes para conseguir documentación así, ¿eh?

Bueno, no, no, yo, yo lo consigo y, y no soy ningún enchufado. Lo único que necesitas es tener el fax correcto y el teléfono de la, de la persona correcta. Porque en general, la mayoría de esos organismos tienen sus oficinas de prensa y tienen sus,、uh, y tienen sus gabinetes de comunicación, que es a donde hay que dirigirse. Lo que pasa es que normalmente、eh, la mayoría de la gente o le da vergüenza o le da pereza o le da ambas cosas a la vez. Pero es, es el procedimiento normal. O、oh, bien, y, y... San, si es que no me lo van a dar.

Exacto.、Uh -huh. claro. Oye, y,、um, yo tenía otra pregunta、eh, con, con, respecto, con respecto a, a, a este hombre. A, es que es, es el de Centro de Estudios Interplanetarios. ¿Cómo me ha dicho? es l Centro de Estudios Interplanetarios.、Sí.

Eh, y, y no quiero hacer aquí, ¿no? no sé si lo va a escuchar este programa o no, pero en fin, si lo escucha, Probable, ¿qué, prepa es, ¿qué, ¿qué, qué, qué, ¿qué preparación tiene este hombre? O sea, quiero decir, él es ingeniero, es, es, has dicho que trabajaba en Ford, sí, creo, sí, sí, sí, pero cre creo que es ingeniero, ¿no? No, me, no me hagas decir ahora exactamente、claro. cuál es su formación académica, porque、uh -huh. te engañaría y, y, y prefiero ser、vale. riguroso en este tipo de cosas、uh -huh. eh, y, y ocupo un cargo de.

Mucha responsabilidad dentro de la multinacional FOR, ahora ya no, ya está prejubilado, pero, pero se ha dedicado en cuerpo y alma al estudio de los ovnis desde muy temprana edad. Lo que pasa es que, desde una d desde una experiencia, s d e e una llamémosle, sin, muy significativa, y es que él jamás ha habla h a d o con un testigo ovni, él、eh, todo lo hace por correspondencia o por fax, porque quiere que quede.

Todo por constancia escrita, pero hay, hay que ser realistas. y es que、si、tú, mi Toa, mañana tienes un avistamiento ovni y yo te mando un mail, probablemente me atiendas antes a una llamada telefónica que tener que redactar un informe, porque ni tienes el tiempo, ni las ganas, ni te va, ni te viene lo que me vayas a contar. Es a mí a quien me interesa y, por lo tanto, yo a quien te tengo que facilitar las cosas, no poner、eh, piedras en, en las ruedas. ¿no? Eh, Josegui Jarro, gracias por acompañarnos esta noche en el programa La Lupa.

Eh, antes de despedirte, sí que me gustaría hacerte una pregunta. ¿En qué andas、sí. metido ahora? Bueno, pues estoy terminando un libro que incluye también algún que otro informe sobre OVNIS, que espero a la luz ya en el 2013. Eso si no nos hemos、eh, muerto a partir del 21 de diciembre de 2012, que por cierto ya te digo que no va a pasar nada. nada. Bueno,

Algún locuelo habrá que la líe, pero seguro que vamos a estar todos muy contentos de celebrar el 2013 y, por supuesto, de, de, ver, de ver ese libro que, en el que ando enfrascado. Pues estaremos pendientes,、eh, Josep, a, a ese nuevo trabajo y, bueno, esperamos tenerte para comentarlo cuando llegue el momento. Un placer, un saludo para ti. Gracias, gracias. Hasta, todos. hasta Josep, otra, Josep, gracias. Hasta otra, gracias.

Yo, personalmente, de verdad, es que hay tantos casos, hay tantas. Las explicaciones que dan también son tan absurdas.、Eh, es que, de verdad, yo cada vez que recuerdo al general, el, al general Batista decir、eh, no la desclasificó porque, estaba dentro de, porque no estaba dentro de la caja que él recibió y otra serie de cosas, que, de verdad que si hubieran dado una explicación un poquito más razonable, yo creo que igual hasta dudaría de lo que ocurrió, pero dando estas explicaciones.

Tan absurdas, al final yo creo que lo que hacen es alimentar que la gente、uh -huh. crea realmente que, que, que esto es algo que fuera de, de lo terrestre, ¿no? No sé qué opináis vosotros.、Total. Pero por, por todo, por la, la surdez de, de las explicaciones. Sí, sí, sí, sí, sí no, tiene, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, realmente cualquiera que, que haya volado, que se haya entrenado, que haya.

Que tenga cualquier tipo de, de, de bueno, un u o p q implicación t o de i a nivel profesional con esto, sabe perfectamente que bueno, las explicaciones que se dan, por lo menos como piloto o como profesional, no tienen sentido. Y luego, además, no tiene ningún sentido eh, eh, eh, que una persona que, que tiene un, un avión, ¿me entiendes?, que cuesta millones con unos misiles y unas bombas que te puede dejar un barrio arrasado, se dedique a perseguir una, no sé, ¿sabes?、Eh,

Una luz extraña que,、eh, y que decida que va a armar los misiles y a pedir que va a pasar por encima de m a c 1, encima de, de, de, de zona poblada, etc. O sea, y, y que aún así, entonces, no se le expediente, no se le quite de vuelo, etc. En f i que es todo todo e súper s contradictorio y luego la explicación que ha habido oficial es, es realmente no tiene ni pies ni cabeza y no concuerda con lo que ha pasado realmente.

Mirad, he encontrado ahora、eh, un relato muy breve de, de la oleada belga y hubo un encuentro entre pilotos y un objeto. Describían un objeto de forma triangular, detectado por dos bases de radar en tierra, una del ejército del aire belga y otra de la OTAN. Dos F-16 fueron tras él y localizaron el objeto en sus radares y maniobraron para acercarlo.

Pero el objeto rompió el cerco en varias ocasiones y parecía que podía moverse casi instantáneamente de una posición inmóvil a otra, a una velocidad de más de mil kilómetros por hora. O sea, de esto yo sí que lo he visto en, en vídeo, la filmación de los F-16, persiguiendo sí, al cacharro, pues, no se veía muy bien. Pues os voy a contar otra, de la que, bueno, lo hemos pasado muy por encima, pero al ver e ¿eh? mi toa para que.

Eh, lo visualicéis un poco. Año 68, un carabel de la compañía Iberia con destino a Alicante, procedente de, de Londres, a los mandos e l coronel Juan Ignacio Lorenzo Torres, se encuentra con lo insólito、eh, sobre la vertical de Sagunto recibe órdenes de descender a 28 0 0 0 pies, ya que se iba a cruzar con otro tráfico. Cuando lo hace, el comandante pide volar a la altura de 31 0 0 0 pies para poder cenar tranquilamente.

Entonces es cuando Juan Celdrán, que es el segundo piloto, se da cuenta de que una luz a gran velocidad se les acerca en rumbo de colisión. En ese momento viven, bueno, pues me imagino, ¿no? Momentos de pánico, incluso llegan a arrojar las bandejas al suelo.、Eh, se describió como una luz brillante, a, a la, acompañadas de otras dos más pequeñas, y cuidado con esto, ¿eh? Que tenía aspecto de un ojo humano.

El cual tenía unos conductos como si fueran venas, por las que parecía correr fluido. Esta es la descripción que hace、eh, tanto el comandante Juan Ignacio Lorenzo Torres como lo, el, el, el equipo que, que iba con él en el avión. O sea, primero ven una luz, dos más pequeñas que iban.、Uh -huh. Efectivamente,、eh, les、ya. avisan primero les, que, que, que desciendan a 28.000 pies porque se les va a cruzar otro tráfico.

Eh, una vez ya pasado el tráfico, ellos piden volver a 31 pies para cenar tranquilamente, y entonces es cuando se dan cuenta que una luz a gran velocidad se acerca en rumbo de colisión y es una luz acompañada de otras dos más pequeñas. Y la descripción que hace el piloto como, como los, el acompañante es de,、pues、de un aspecto de, de ojo humano. Es más,.

Él llega hasta a tener un diálogo por mediación de luz con, con ese objeto. Ya, vamos, que le da las, las, las luces de, de rodaje o de lo que sea y le f l a s e a las luces diciéndole, oye, que, que voy para allá, que sepas que estoy aquí para que no. Para... No, no, no, no, no. no.、Eh, tienen una especie de diálogo. Él hace preguntas con las luces, creo que eran dos sí, uno no, o al revés, y recibe respuestas.

Regresábamos de Londres, era un vuelo que、eh, era Londres-Alicante, y cuando entrábamos en el FIR, o sea, en la frontera del control de Barcelona, pues súbitamente el control nos dijo que abandonábamos el nivel que llevábamos en ese momento, el actual nivel que era 310, 31 pies, y que alcanzáramos el nivel 280.、Eh, al alcanzar el 280, encontramos, cuando rompen las nubes,

A otro le llamamos las barbas, nos producía una turbulencia y entonces eso nos impedía hacer el acto que estábamos haciendo, que era concretamente cenar, que era muy incómodo. Entonces, cuando alcanzamos este nivel, como ya digo, pues le dije yo al, al copiloto que se pusiera en contacto con el control de Barcelona y que le dijera si teníamos a l g ú n tráfico.、Mmm,

Por l a z o n a porque habíamos oído dar un informe de posición a un concretamente a un British Caledonia. Y, y cuando estábamos en, en esta conversación, el copiloto dijo de una manera algo exhausta: Ahí está, si enseguida lo asociamos al British Caledonia, pero nada más lejos de la realidad. Aquello era una luz impresionante, era como un, como un balón de fútbol.

La, el, la luz central, el globo, con dos globos laterales. Él, la luz, el objeto, pues se nos echó prácticamente encima. b u e n o digo encima no exagero, porque se nos puso en, en el morro del avión.、Eh, empezó a evolucionar a derecha, arriba, allá abajo, y otra vez se nos ponía en el morro. Era una luz、mmm, que tenía una intensidad enorme, disminuía.

Tenía un color、mmm, azulado, cobrizo, que palpitaba. Tenía, como yo siempre lo manifiesto, parecía un ojo humano, que tenía como venas y circulaba una especie de líquido. Yo, yo siempre digo que aquello era algo vivo. Y con estas evoluciones, bueno, el avistamiento lo tuvimos durante diez minutos. Pues claro, hay que estar muy convencido de lo que uno está viendo para comunicarle al sector de control.

Desde Barcelona Control, para su f o r m a c i ó n tengo en el morro un o v n i Con estas circunstancias, pues yo establecí un código muy sencillo.、Con、las luces de t a s i w a y de n a n d i o sea, las de a t e r i z a j e y las de rodaje, son las luces muy potentes. Las encendía y las apagaba. Y esto quería decir, no, es un código muy sencillo que establecí, quería decir sí. Y si, la, y si lo hacía dos veces, apagaba y encendía dos veces, quería decir no.

Todas estas comunicaciones que yo tenía por ese objeto extraño no identificado, todas estas las tenía que recibir al control. Y después en la, en la cinta no aparecen para nada. Porque todo lo que se habla en un avión se, se registra. ¿Por q u e no sale nada de lo que yo estaba comunicando?、Eh, yo aquí ya me he perdido.

Y、uh, vamos a ver, si tú vienes con. Tú imagínate lo que se hace normalmente. Tú vas、eh, en un rumbo y te aparece、mm. un avión de frente. Esto es como un coche. Sí. Entonces, claro, lo malo de, de la altitud, de ir en un avión, es que no sabes a qué altura va. Y que si pasas muy cerca, pues、eh, la estela que crean los aviones te puede, te puede crear un problema, ¿no? Y que cualquier modificación de trayectoria pues, puede hacer que colisiones, claro.

Entonces tú, si ves que viene de frente, lo normal es que le des con las luces tuyas, ¿eh? uh -huh. de, de, de, de, no de posición, sino con las luces normalmente las que utilizas de ayuda al rodaje. v a l Entonces e le haces un flash, bling, bling, como si le d i c e s dos largas ¿eh? al, al que viene delante. Si él te responde con dos largas, pues ya depende de lo gracioso que seas tú, le vuelves a dar otras dos largas. Y lo mismo él te da otras dos largas.

Si es así, lo entiendo. Ahora, si me dices que el tío se pone una conversación pseudo-morse con luces con el de enfrente, ahí ya. Ahora, de esto, lo interesante de todo esto, cuando pasan en cabinas de aviones, lo interesante de todo esto es que en los años 60 y 70 no iba uno solo, sino que ni dos, normalmente iban tres. Entonces, cuando tienes todos estos incidentes, por ejemplo, el del de, de Japan Airlines.

Allí iban cuatro en cabina. Si no me equivoco, en un 747 de aquella época iban cuatro.、Eh, o tres como mínimo. En el Supercarabel del TAE, este llevaba tres en cabina. Es decir, mecánico de vuelo, copiloto y comandante, etc. Entonces, claro,、eh, tú puedes decir, hombre, uno está alucinando porque, bueno, pues por lo que sea, la razón que sea. Pero claro, ya que alucinen dos, coño, esto ya es grave.

Pero que tres vean alucinaciones es imposible. Entonces, claro, todo esto es lo que a mí me llama la atención: que esté documentado por gente que, que bueno, pues eso, que tiene una preparación y que pasa unos test psicotécnicos, etc. Y que cuando vuelas no vas haciendo el tonto en el aire, ¿me entiendes? O sea, sí. No, no vas de payaso. Entonces, sí, sí. Todo esto a mí me ha dejado bastante. Eh, bueno. Eh,

Me ha parecido, joder, bueno, cuando menos voy a decir curioso, ¿eh? pero me ha dejado bastante asombrado, bastante asombrado. Igual es el momento, ¿no? De que te animes a. u f entonces ya, m o n t a d a si encima me dedico a esto, no te digo nada. No te digo nada. ¿Os acordáis del caso que citaba Gabilundo? En una visita del rey que fue,、sí. creo que a China, que vieron un ovni en el avión acompañante.

Si además iba, efectivamente, iba Iñaki Gabilondo. Iba, Creo recordar que iba también Juan José Benítez. Iba、eh, a los Reyes de España. Iba la,、eh, no, los Reyes iban en otro avión. Iban en un avión. En otro avión. Sí, iban, iban en vuelo separado. s s El avión de, de, de los Reyes y luego estaba el avión de los periodistas, efectivamente. Coño, estaba el que sale en Sálvame, el, ¿cómo el... l se llama este? No me digas. Sí, el periodista ese que sigue a la Casa Real.

q u Era e tan amigo、ah, del rey. Sí, sí.、Ah. Eh, este... Peñafiel. Peñafiel, Jaime Peñafiel. Peña Peña y este iba ahí también. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que vieron?、Eh, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria. Vieron una、eh, luz. Vieron una luz que, que no sé si estaba al lado de la derecha, ese estribor. Que se acercó, lo siguió, tal, y luego desapareció. Creo que está.、Eh, o sea, lo vieron.

Simplemente vieron una luz muy intensa. Y, y la anécdota es que la reina, que es muy, muy de estos temas. l u e g o rezó en griego porque ella no lo vio. Pero bueno. Pero, por,、eh, o sea, siempre, siempre lo explicó.、Eh, Gabilondo nunca se cortó que él lo había visto. Tengo el audio. Pues así. ¿Lo podrías poner?、Sí. Íbamos a China en un avión que acompañaba a los reyes de España en su viaje a China.

Era el primer viaje de los reyes de España a China y nuestro avión, el de los periodistas, iba antes que el avión del rey. El avión del rey venía después que nosotros. Nosotros éramos el primer avión español que iba a pisar suelo chino. Nunca antes un avión español había pisado suelo chino. Los periodistas viajábamos en aquel momento, creo que habíamos ido desde, digamos, desde Terán, no sé, hasta China. Era la una de la madrugada, una y media de la madrugada. Los periodistas.

Habíamos cenado, se habían mantenido las conversaciones de, de rigor y estaba ya adormilándose el, la expedición. Era un avión en el que s o l o íbamos periodistas, miembros del séptimo del rey, gente, e no había otro público que, que este. Yo estaba sentado al lado de、eh, Antonio Herrero, que era el padre de Antonio Herrero, el periodista de Cope que, que después murió en tan trágicas circunstancias. Antonio Herrero era el director de la agencia Europa Press.

Estaba a mi lado Manuel Guineche, estaba a mi lado Pilar Cernuda, y estábamos viviendo este recorrido con la e x p e d i c i ó n m e d i adormilado. s Todavía mantenía m o s una cierta conversación, alguien iba cayendo, alguien iba despierto. Nosotros íbamos despiertos a punto de, de, de dormir. Y de pronto vimos una cosa. De pronto no, mirá por la ventanilla, en la noche de cerrada, había una cosa redonda blanca. En un primer momento miramos y pensamos que podía ser un reflejo de una luz interior, pues que podía ser una luz que estaba.

Reflejándose sobre el fondo negro de la noche. Al cabo de otro rato vimos que eso no era y miramos, ¿y qué será eso? Y nos íbamos avisando, oye, ¿qué es esto que está ahí? Pero no sé, pasaba el tiempo y ahí seguía. Pensábamos que era la luz de algo, o no, pensábamos que era algo, pero no sabíamos qué era. Y a p a e r t a de mirar, como pasaba el tiempo y ahí seguía, empezamos a, a tener la percepción de que no era que veíamos aquel redondel blanco.

Era la luz que emitía un objeto que estaba detrás. Es como si primero ves、pues、una cosa redonda y no sabes si es un objeto blanco. Hasta que algún rato notas que es como si fuera el redondo aro de luz de una linterna, por ejemplo. Y como pasaba el tiempo y íbamos mirando, decimos, oye, pues ahí hay una cosa detrás de esa luz, ¿no? Pues parece que sí. El padre de Antonio Herrero, en un blog que estoy viendo, que era un cuaderno cuadriculado, esto es pequeñito, empezó como a dibujar lo que intuía, porque no es fácil mirar un, un punto de luz.

Te permite medio intuir, medio que crees que ves que ves, s í yo veo, ah, pues sí, parece que para allá iba dibujando. Y nosotros íbamos mirándole, Y digo, no, no, esto yo creo que es un poquito más para allá. Van, fue haciendo un dibujo que íbamos en cierto sentido acompañando los que le estábamos mirando. Yo, desde luego, sé que tirar ternuda no recuerdo yo bien porque han pasado muchos años. Esto era en el año 1978 o una cosa así. Bueno, esto es que concluyó este dibujo. Ninguno de nosotros estaba.

Ni alarmado, ni curioso, ni nada, estábamos extrañados, no sabíamos qué era. Como no teníamos tampoco ninguna idea de l a n á u t i c a de nada, p e r o bueno, podía ser lo que fuera, él no estaba allí. Así que nada, f u i haciendo ese dibujo, y al cabo de un ratito, pues pasó aquello, y de pronto, como si, si corriera mucho, desapareció. Lo que hay más sombra es, teniendo gente súper cualificada, que ha tenido experiencia s de este estilo, vamos, el Fernando Cámara, este, l o voy a buscar, porque yo quiero conocerle.

Eh, lo dijo tranquilamente cuando le pasó, se lo ha comentado este hombre, y es, o sea, un testigo único, o sea, es único, y el tío ha hablado perfectamente, o sea, yo, yo tengo una pregunta para, para ti, m Toa, que tú eres piloto y conoces cómo funciona todo esto, incluso aunque sea por rozamiento la parte militar. ¿El ejército del aire no tiene expertos para mirar estas cosas si quieren añadir alguna explicación a los informes?

Meteorólogos, no. ingenieros. No. ¿Cómo te lo diría? No hace falta sí, ser. Vamos a ver, sí, tiene. tiene. Tú sencillamente te vas a la, escuela de la, a la Academia General del Aire, te vas a la escuela、uh -huh. y, y claro que vas a tener. Ahí tienes profesores de meteorología, tienes.、Eh, por supuesto que tienes, claro que sí. No hace falta meter a esta gente tan chapucera. Son gente bastante cualificada y son gente que se tira toda la vida、eh, enseñando y estudiando, pues, por ejemplo, meteorología. Tú lo has dicho, ¿no?、Sí.

Pero por eso te digo que me sorprende muchísimo que teniendo gente cualificada, tanto, tanto para rebatir como para, para confirmar ¿no? lo que sea, y, y me parece alucinante que se meta gente así y gente como la del Centro de Estudios Interplanetarios. Pero, pero ¿tu plebe seriedad el nombre este? No,、eh, tienes que pensar que el, el fundador, el señor este que, que ha citado, Antonio Rivera, eh, eh. fue uno de los primeros ufólogos que, aparte de seguir casos.

Expuso teorías, o sea, ya, ya, se pero, equivocó pero, mucho y tal, pero bueno, él sí, pero、eh, así, en, en aquella antes... época tenía sus buenas intenciones. Sí, pero es que, mira,、eh, escúchame, escúchame, vamos a ver. Estás hablando de un F1, ¿vale?、Mm. Que te destroza,、mm. yo qué sé, a b á el aeropuerto de Barcelona, llega a un F1, ¿vale?、Sí. Te deshace la terminal entera. Te ¿Por qué?、Deshace? Porque te tira dos pepinazos, te pega dos misilazos、ah, y, vale, vale, vale. y tal, y te deshace una terminal.

¿Vale? Entonces, estás hablando de que esa gente se está relacionando. Una gente que se supone que es seria. ¿Para q u e un señor? Vamos a ver.、Eh, estás hablando del ejército del aire. ¿vale? Sí. Estás hablando de las fuerzas armadas. Estás hablando de la capacidad de destrozar con un avión solo de estos, cargado de bombas. ¿eh? Estás hablando de que te destrozan un barrio, por ejemplo, o la mitad de Aluche en Madrid.、Sí. ¿eh? Entonces. Eh,

Estás hablando de algo serio. Estás hablando de la protección de la seguridad nacional. Y estás hablando de gente que en su formación se gasta millones y millones. ¿vale? Gente que tiene que ser mínimamente seria cuando hace su trabajo. En el desempeño de su función tiene que ser seria. Entonces, que el ejército del aire.

Que está muy bien, tiene que, evidentemente, tiene que tener su, su, su, su sala de comunicaciones y su, su, bueno,、pues、eso, su comunicación y su prensa y toda esta historia. Pero que esa gente se alíe, ¿vale? es decir, se una con una persona a dar una explicación como, como de este estilo, que se llama Centro de Estudios Interplanetarios. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿La NASA cómo se llama?

Administración norteamericana del espacio, algo así, algo así por el claro, estilo. ¿Qué sí í narices es Centro Interplanetario? <risas> centro de Estudios Interplanetarios. Yo, o sea que、sí. plan, Interplanetario estudia las actividades que hay. O sea, que el ejército se está apoyando en una gente que ya de hecho da por sí que su estudio es, o que ellos van a estudiar, las relaciones interplanetarias. Es que ya el nombre es de Star Trek.

Bueno, aquí entraríamos、uh -huh. dentro de lo que son las familias que se han generado dentro, no tan solo de la ufología, sino del estudio de fenómenos. El sí, CEIP、claro. lo fundaron、eh, uh -huh. gente de la primera oleada, gente que el fenómeno estaba muy, muy nuevo,、eh, gente que, que, claro, era una cosa que se vinculó enseguida a lo extraterrestre, y con el、sí. paso de los años, digamos、uh -huh. que la, el, la gente de la ufología.、Eh,

Llamémosle escéptica o llamémosle de salón,、sí. se、eh, acabó por, por copar el el, el CEIP.、Claro. No sé por qué no le cambiaron el nombre, porque también, tampoco les pega, pero lo han conservado. Ya.、Yeah. No, bueno, con esto te quiero decir sencillamente que, en fin,、eh, yo no dudo, vamos a ver, yo no dudo que tenga que haber, y hay seguro, por pura estadística, tiene que haber vida inteligente en el universo, solamente en la Vía Láctea tiene que haberlo.

Si hay 80.000 planetas、eh, parecidos al nuestro, con las mismas condiciones, con hidrógeno, oxígeno, etc., y carbono, pues tendrá que haber vida, de algún tipo o de otra. A lo mejor es como la nuestra, a lo mejor no, pero seguro que vida. hay. Entonces, ya por estadística, tiene que haber vida inteligente, seguro, no vamos a ser una anomalía en el universo,、uh -huh. eh, infinito, no vamos a ser la única anomalía en todo el universo. Pero de ahí,

A que tú que eres el ejército y tienes que dar eh, eh, eh, una fachada de seriedad, sueltes unos papeles. ¿Vale? A、sí. quien te dé la gana, a unos investigadores de salón. Es que ese investigador de salón no tiene que tener esos papeles a no ser que se desclasifique. Y entonces, una vez desclasificados, van a una biblioteca, a una librería,、sí. a un archivo.

Y en ese archivo accede, no accede el centro de estudios interno. Sí, accede、total. todo el que quiera, ¿no? Todo el español,、mm, ciudadano, claro. español ciudadano identificado con su DNI、sí. entra y accede a ese archivo.、Uh -huh. Para eso se necesita una ley de, desclas de desclasificación de secretos oficiales. Pero bueno, es que de ahí a que me digas que no tienes la ley y encima se lo vas a dar.

A gente que estudia los o v n i s Bueno, eres... pero yo se lo he explicado, ¿no? ¿Por qué se lo dieron、ah, a, a.? Que no, que no me convence. No, no me convence. No, de, de, es, es no. una cosa muy.、Eh, sí que es una cosa extraña, porque、eh, digamos que unos papeles oficiales, por ejemplo, en la desclasificación de Gran Bretaña estaba. Creo que era. ¿Cómo se llamaba este hombre? Nick Pope. Sí, Nick Pope, exactamente. Estaba allí, pero él, por ejemplo.、Eh,

Yo recuerdo haberle leído una entrevista en el periódico de Cataluña en que decía que habían casos que para él no tenía explicación y por tanto no argumentó nada. <risa> es que es así de claro. O sea, claro, claro si, si no lo sabes,、claro. más vale que no te lo inventes. Porque todo claro, esto、sí. crea un, un círculo de suspicacias claro, y, y, y hasta cierto punto una conspiranoia muy rara. Porque no sabemos, estamos hablando de, de que se desclasificó bien.

Se desclasificó con un filtro de una persona que era civil, obedeciendo a, a, a intereses es, ajenos o intereses propios. Pero bueno, la cuestión es que simplemente el ejército, que yo creo que es una buena iniciativa、eh, soltar esta documentación,、eh, se vio, como ha dicho Guijarro, hasta cierto punto inmerso en un fregado que tampoco querían tener. Claro, claro. Bueno, sí, eso puede, claro. Bueno, eso lo explica, sí. Desde luego. Sí, sí, sí.

No, de todas maneras, tiene tela. Yo lo, lo del caso Manise s de verdad, de que lo llevo escuchando desde hace muchos años y, y es que 33 años después te pones a escuchar otra vez los audios y sigues alucinando. Sí, desde luego, ¿eh? Sigues alucinando y por muchas explicaciones que te dan es que no te convence ninguna. Ya, y, y aparte que el, el otro día lo, lo hablábamos con Mitoa.、Eh,

Tú eres piloto y te sale un tinglado así, y supongo que debe ser un fregado bastante importante. No, no, no pero además, pero a ver, es lo que le decía a mi e、eh, En plan papeleo, eh, ¿eh? En plan papeleo. No, no, ah, vale, no, yo, yo me refería al otro, yo me refería a que tú como piloto, o sea, vamos a ver, lo mismo que le ha pasado a un compañero,、mmm, no es lo normal, como ha dicho Jusek, ha ocurrido en España un caso solamente que se haya desviado, incluso la interpelación,、eh, la interpelación parlamentaria que hubo.

Claro, porque sí, sí, sí. aquello fue un conflicto、claro. diplomático que iba cargando claro, a cargar a Alemania. Claro, efectivamente. Entonces, Tela,、eh, tú como profesional que llevas un, un, un avión en tus manos, que llevas la vida de 109 pasajeros o los que sean, yo creo que sí que debería de preocupar porque ha pasado una vez, pero puede volver a pasar. ¿Por qué no?

Pues, sí, yo no digo, claro, claro, sí, tienes razón. Yo no digo que no te preocupe, s yo te digo que, o sea, que no sea preocupante y que no sea algo a tener en consideración. No, bueno, no, porque, porque es puntual. Sí, claro, lo que digo es que a nivel operativo, pues yo no voy, en fin, yo seguiré volando haciendo mis procedimientos normales y mi operación normal y no voy a preocuparme de si veo una luz o no. Claro, claro. Ahora, claro. ya te digo, a partir de ahora prestaré todavía más atención y, y, oye, y si hay ovnis, a ver si me viene a visitar uno, porque leñé. a

Claro, no v a a s tú. Pero vamos, ya te digo que, que, que, que vamos, con, con, con esta historia está muy clara. Para mí, cualquier persona, vamos, para mí y para cualquiera, ¿eh? que sepa que se haya montado un avión, que haya volado、eh, y que haya estado, por ejemplo, una compañía aérea, etcétera,、eh, un, un comandante con una tripulación de tres en cabina y dos en pasaje, 109 personas, etcétera, no desvía un avión si no hay una razón seria.

¿Eh? Si además esa relación seria no es constante en el tiempo, ¿eh? o sea, es decir, porque tienes, vamos, ya solo con el cambio de altura y de rumbo que hizo, ya podía perfectamente ver si eso era una alucinación o、claro. un efecto óptico. Luego, además,、eh, cuando aterrizas en v a l e n c i a no tienes.

Unos controladores que en la cinta misma del audio siguen diciendo que están viendo un objeto.、No、sí, sí, sí, sí, ellos lo siguen viendo desde tierra. ¿eh? Claro, desde tierra.、Hmm. O Además, tampoco no tendrías vamos, no tendrías no la comunicación entre Barcelona, es decir, entre el, el, el, el aproximación y torre. Los, los controladores se llaman entre ellos y se van dando la información porque, claro, es algo súper raro lo que está pasando. que Eso es absolutamente impresionante. O sea, oírlo en la cinta es impresionante. Y luego.

Claro,、eh, lo que no tienes es que salga un F1 a interceptar un aparato no identificado, rompiendo el sonido sobre población en España después haciendo maniobras para intentar、eh, ponerse uno delante y otro detrás para ver quién está enfocando uno al otro, porque se están enfocando con un, supuestamente un sistema.

De adquisición de armas para lanzar un misil. Ajá. Claro, tela, y, ¿eh? Y luego de eso, tela. Porque después de eso, encima uno pone、eh, el objeto, e se t supone que pone el, el, el turbo y desaparece. O sea, ya.、Había. Sí, Pues eso es a lo que yo me refería. O sea, en esa época, de verdad,、eh, había un prototipo de, de, de avión.

Con, con la capacidad de hacer todas esas cosas y de exponerse tanto, porque si es un prototipo, bueno, digo yo que tampoco se exhibirían de esa manera, ¿no? Que no lo sé. Yo lo pregunto bajo mi ignorancia absoluta. Yo, es、eh, que me parece tan raro todo. ¿Puedo opinar? Claro,、A、hombre, ver, Albert,、eh, por favor.、Eh, el, <risa> eh, vale. La prueba de un, de, de un avión, pongamos, un avión adelantado, cargado.

Que tendría que haber salido en buena ley del, de, la, de los portaaviones de la sexta flota que estaban relativamente cerca. Bueno, relativamente cerca es lo que se ha dicho, pero ya he dicho, yo sé que tampoco estaban tan cerca. Ya, pero vete a saber lo que era <risa> también. Si era un avión americano, pongamos. Qué mejor oportunidad para probar que en una circunstancia real. Es decir, para yo... poder comparar con un interceptor de un país aliado que más o menos conoces la característica del avión. No lo sé. Además que nada... que

Yo no, no sé si saldría de un portaaviones o no, porque salir de un portaaviones es bastante complicado.、Mm. Y tienes una limitación de peso, relación peso-empuje para sacar al avión, etc. é t e r Ahora, v a a l e podía r haber salido una base francesa, podía r haber salido una base española, podía r haber salido de una base americana en España, podía r haber salido de, no lo sé, de 50.000 lugares podía r haber salido.

Eh, lo que sí en esa época conocido no había ningún aparato con esas, con esas características.、Uh -huh. ¿Que estuviesen pruebas? Bueno, yo no, no dudaría que cuando se han tenido que poner eh, eh, a prueba a los bombarderos.

Estos eh, eh, invisibles se han hecho por encima de, de, de espacio aéreo、eh, esto amigo, ¿no? de, de un país amigo. No sé si hasta el punto en que han llegado estos, de, de exponerse a ver quién les reconoció,、no, que, que tampoco lo dudaría. Es decir, no dudaría que cuando se tuvo que ensayar, eh, eh, ensayar el, el B2 y el F-107, que son los dos supuestamente estos、eh, invisibles, no me extrañaría que los hubiesen probado、eh, por encima de Europa, para nada.

De hecho, la, la oleada belga, pero fue más, eso fue más tarde, fue en el 89, con, con, con objetos triangulares y tal. Bélgica,、eh, creo yo que, que en aquella época que era postrimerías de la Guerra Fría,、eh, debía tener un montón de radares de la OTAN y demás, porque estaba en una zona que era, en caso de guerra convencional con los soviéticos, era.

Eh, había una especie de pasillo entre Alemania y el centro de Europa que estaba muy controlada. Sí, sí, sí. Por eso te digo que entonces, bueno, no sé hasta qué punto a lo mejor esto, pero vamos, lo que está claro es que es, que es un objeto que no se identificó y que desde luego maniobraba, pues lo que ha dicho, lo que ha dicho Josep, con, con, de una forma increíble, no conocida por lo menos por. por

Por el ejército español y desde luego se propulsaba de una forma no conocida por el ejército español. o sea que... Mitoa, Esgan Campos,、eh, muchas gracias por visitar La Lupa y por darnos esos conocimientos. Que quizás yo creo que es la primera vez ¿no? que, que tanto Jesse Guijarro como, como un piloto pues, nos aclaran muchas cosas sobre el caso Manises. Te lo agradecemos muchísimo, nos ha servido de mucha ayuda. Esperamos bueno, volver a tenerte. Claro, claro que sí, seguro. Nada, muchísimas gracias a vosotros.

Y, y nada, y para mí un placer, porque la verdad ya te digo, no le he prestado atención a cosas, bueno, a eventos como este, y la verdad que hasta me ha servido de, de aprendizaje, ¿no? Y de, de curiosidad, por lo menos para, para abrir una ventana, ¿no? Algo nuevo y, y curiosear un poquito más. Muy interesante, muchas gracias. Y seguramente, cara, quizás、eh, te fijes un poco más y si tienes algo que contarnos.、Eh...

No lo dudes. Venga, no dudéis que si, si veo algo, vais a ser los primeros a, a, a quien se lo cuento. Y desde aquí, recomendar tu programa El Vórtice, ¿eh? que, bueno, hablaremos un poquito más adelante de, de él, pero lo recomendamos para que.

La gente se pegue una vuelta por ahí, que lo está alojado en i、e、v o x ¿verdad? Hombre, claro, sí, sí, sí, ¿no? que lo vean, que lo vean, el vórtice en i、e、v o x y que además tocamos un montón de temas, sobre todo yo creo que le damos una perspectiva muy, muy, muy curiosa a todos los temas que tratamos, que son normalmente de actualidad, pero a nivel eh, político, eh, actualidad, en fin, pues, pues yo creo que muy interesante para la gente, sí. Pues muchas gracias, Mitoa. Un, Venga, abrazo. un saludito, un abrazo. Albert, compañero.

Eh, lo mismo, gracias por acompañarme de nuevo en la Lupa.、Eh, seguramente nos veremos más a menudo. Supongo.、Eh, sí,、si、por lo que sea de aquí a Navidades, pues nada, a los dos os deseo unas felices fiestas. Y, y bueno, lo mismo te digo,、eh, mucha suerte con Visión Alternativa. En eso estamos. ¿Cuándo es el próximo programa de Visión Alternativa, Albert? Supongo que el sábado 22, si todo, si todo está en pie todavía.

Bueno, vamos a esperar a ver lo que ocurre el día 21. Y si seguimos adelante, escucharemos Visión Alternativa y escucharemos El v o r t i c e claro que sí. Un beso, Albert. Gracias de nuevo por, por estar con nosotros. Gracias a ti.

Y ahora, como no, es el momento de nuestra sección. De la mano de Germán Goñi, Actualidad Mundial. Buenas tardes, amigos. Comenzamos el repaso a la actualidad. Y empezamos en Roma, donde el Papa ya tiene su cuenta en Twitter. Se llama Pontifex.、Eh, Benedicto XVI se estrena así su cuenta en Twitter.

Eh, según se supo durante la presentación de tan magno evento, hace ya un año que Josep Rezinger, de 85 años, preguntó: ¿Qué necesidad hay de que el Papa esté en Twitter? Sus acompañantes, en aquel momento, un par de obispos y unos laicos convencidos de las ventajas de los 140 caracteres, le respondieron, para llevar el mensaje a los jóvenes su santidad. Y fue entonces cuando el Papa dijo: Adelante, dicho y hecho.

Un año después, Benedicto XVI ya tiene su flamante cuenta en ocho idiomas. Los tweets del Papa saldrán en inglés desde el alias Pontifex. La versión en español es Pontifex-es. Y de Roma nos vamos al centro neurálgico del estudio del universo. Nos vamos a la NASA. Donde, más que nos pese.

Y queríamos pensar que no, que no se produjera, se ha producido. Y es la noticia contradiciendo la que nos comentaron hace unos días. La NASA rectifica y dice que no hay material orgánico en Marte. Y ha señalado que se malinterpretaron las palabras del investigador principal de la misión Curiosity, John Grofinger, quien la semana pasada aseguraba que la agencia espacial estadounidense tenía un anuncio que cambiaría los libros de historia.

El propio Grossinger ha señalado que los medios de comunicación entendieron mal sus palabras. De esta forma, los expertos de la NASA han puesto fin a las expectativas que se habían creado en torno al congreso de otoño de la American Geofiscal Union, que se ha inaugurado en San Francisco, en donde se iba a realizar el supuesto anuncio del hallazgo de vida en Marte.

Otra vez será, esperemos que las próximas noticias que nos lleguen de la NASA no sean contradiciendo otras que han salido de la misma NASA días atrás. Nos vamos ahora y hablamos de los terremotos y de esa seguidilla de enjambres sísmicos que han puesto en alerta a los sismólogos de Chile.

16 temblores de magnitudes entre 2.3 y 4.7 se sintieron en poco menos de 12 horas en las cercanías de la localidad de Navidad, en el centro sur chileno, sin que ocasionaran daños ni víctimas, aunque sí algo de temor de la población, informó la Oficina de Emergencia del Ministerio del Interior. Los sismos se registraron a una profundidad que varió.

Entre los 55 y los、um, 200 kilómetros, y se iniciaron entre sábado y domingo. El último se registró a las 8:54 de la mañana del domingo.

Navidad se ubica a 157 kilómetros al sur de Santiago. En febrero de 2010, recordemos, hubo un terremoto de magnitud 8.8, considerado el quinto más fuerte de la historia de Chile. Azotó Chile y causó la muerte de 523 personas, 156 de las cuales murieron ahogadas por el subsiguiente tsunami. Estaremos atentos a lo que esté sucediendo en Chile porque todavía conlleva un enjambre sísmico que nos hace pensar.

Que puede producirse un sismo de grandes、eh, características y podríamos hablar de un sismo superior a 7.5. De todas maneras, estaremos informando si sucede algún caso y ese terremoto que se espera en aquella zona.

Nos vamos al supervolcán Yellowstone, donde el balance de terremotos、eh, que se está produciendo durante el mes de octubre, noviembre y principios de diciembre no son muy a l a g ü e ñ o s Durante esos meses que hemos comentado antes, las estaciones de sismología de la Universidad de Utah han contabilizado un total de 128 terremotos en el mar en el Parque Nacional de Yellowstone.

El movimiento sísmico de mayor magnitud fue de 3.1 grados y tuvo lugar el 14 de octubre a las 9 menos 5 de la noche en el sudoeste del oeste de Yellowstone. Hubo una serie de 55 sismos entre el 14 y el 16 de octubre, con magnitudes que rondaban entre el 1 y el 3.1 grados.

Después hubo un pequeño valle de tranquilidad donde en un solo día solamente se produjeron 8 eventos, de entre 1,4 y 2,3, en la misma zona de Madison Paltue. Con respecto al periodo de crecimiento de la cartera, que comenzó en el año 2004, terminó hace aproximadamente un año el estudio. Desde entonces la cartera ha cambiado, aunque la deformación estacional causada por el agua subterránea podría enmascarar el ritmo de crecimiento.

El tema de, de Super Volcán Yellowstone tendríamos que estar muy, muy, muy atentos. Y no por el 21 de diciembre, Y no mucho menos. Sino que se están produciendo varios enjambres en muy poco tiempo. Muy atentos. Y os estaremos informando.

Ahora os vamos a recordar los terremotos importantes que se han producido en estos últimos días. Hemos resumido y lo hemos puesto 5, que van desde los 6.4 grados, no muy lejos de la capital de m a n u a t u hasta en Bucarest, que hubo uno de 4.9.

En Tonga, uno de 6.4. En Papua, Nueva Guinea, de 5.9. Y resaltamos este, el de Chile, que hubo、eh, y se produjo uno de 5.9, con sus、eh, réplicas de hasta 5 grados. En la próxima actualidad mundial repasaremos más sismos que se produzcan en el planeta. Terminamos con el Sol.

Siempre estamos、eh, atentos al sol, nos está llegando información. Sabemos que estamos en, un, en una fecha, en una época en el sol, en l que el sol está muy activo, y por ello nos llega una advertencia sobre las consecuencias que puede originar una supertormenta. Según esta advertencia, no está muy lejana. Un equipo de científicos ha advertido que hace 12 siglos el sol pudo haber registrado.

Las peores tormentas solares de la historia, basándose en los niveles atmosféricos de carbono 14 detectados. El carbono 14 se produce cuando radiación de alta energía azota la atmósfera superior de la Tierra, convirtiendo nitrógeno 14 en 14C. No hace mucho, este mismo año, un equipo de científicos descubrió un importante aumento en los niveles de 14C.

Pero fueron incapaces de explicar su procedencia. Sin embargo, un físico de la Universidad de Kansas, Lawrence, autor líder del estudio, ha informado que el equipo japonés cometió un error en los cálculos al descartar una posibilidad. Y esa posibilidad es la que no queremos que se produzca: una tormenta solar gigante, es decir, una supertormenta.

El problema parece estar basado en que el equipo japonés trató las tormentas solares como si irradiara energía de forma uniforme en todas las direcciones, cuando en realidad producen plasma energético que explota de forma imprevisible. Además, según las observaciones del telescopio espacial Kepler, las estrellas parecidas al Sol son capaces de generar supertormentas de este tipo cada mil años, lo que significa que es probable que el Sol también pueda hacer lo mismo.

Un evento de este tipo sería más brillante que la luna llena durante meses. Otra posibilidad es una explosión de rayos gamma desde una supernova distante, aunque este tipo de explosiones no nos alcanzaría. En el caso de que el evento que tuvo lugar anteriormente fuera realmente una explosión, tendría que ser unas 60 veces más fuerte que la tormenta solar de 1989, que dejó gran parte de Quebec sin electricidad durante 9 horas.

En una fría noche de invierno. Si multiplicamos, según el, la advertencia de este estudio, los efectos que tuvo por 60 y le añadimos dos dedica, décadas de vulnerabilidad tecnológica, significaría que de producirse una super tormenta de este tipo, muchas personas perderían la vida, no tendríamos electricidad durante muchos meses o algo más, no habría comida refrigerada.

Ni tampoco podría transportarse comida a las grandes ciudades. Sin lugar a dudas, esto es una advertencia preocupante y esperemos que no se produzca, aunque también tenemos que decir que el Sol está muy activo últimamente y que hasta los científicos de la NASA.

Que ya advertimos en el programa anterior de actualidad en la lupa, están pendientes de que se pueda producir una gran tormenta solar. Y con esta, con esta tormenta, con esta super tormenta y con esta noticia, llegamos al final de esta actualidad mundial. Para terminar, una reflexión:、eh, están hablándose mucho, se está hablando muchísimo del 21 de diciembre de que se puede producir X, que se puede producir tal, que se puede producir cual. Cada uno puede tener su opinión. Somos libres de pensar lo que queremos. Lo que queramos.

O lo que creamos. Eso sí, desde la lupa y desde mi sección, desde actualidad, os pido un poco de tranquilidad. Cada uno que piense lo que quiera, pero tranquilidad. Lo que esperamos que el día 21 de diciembre estemos todos sentados en, frente a la chimenea o hablando con los amigos y diciendo que ese 21 de diciembre que estamos viviendo no ha pasado absolutamente nada y que va a ser un día más recordado, sobre todo, por el calendario Maya. Muchos científicos.

Recordaréis lo que hablamos en, en el anterior programa de actualidad. Dicen que no se va a producir nada, solamente es un cambio de era. Hay otros científicos que dicen que, so, que puede suceder algo, que sí, que puede producirse alguna sorpresa. Ya los que son más aguareros,、eh, eso ya es, dicen que es el fin del mundo y que se acerca algo a, a nuestro sistema solar. Bueno, que cada uno piense lo que quiere. Lo único que podemos hacer es divertir, disfrutar.

Y pasar los días bien y en buena compañía si puede ser. Os mando un saludo, soy Germán Goñi y os espero en la próxima actualidad. Saludos. Muchas gracias, Germán. Bueno, estaremos muy atentos a Chile, al sol. Esperemos no prestar atención a Yellowstone porque eso serán buenas noticias. Y c o m o no.

Estaremos atentos ese 21 de diciembre hasta el programa que viene, compañero.

Y hasta aquí la Lupa 2012. Y para finalizar y para despedirnos de todos vosotros, tengo una sorpresa. Una sorpresa que de verdad hasta para mí lo es. Macky, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, amiga. Bienvenida a la Lupa, por、sí. fin te lo puedo decir. Encantado, encantado. Oye,、eh, muchísimas gracias por todo el trabajo que, que has venido realizando para.

Para este programa, porque sin ti esto no hubiera sido posible,、eh, pero vamos, desde el minuto uno. Bueno, sin mí no, sin ti.、Eh, no, y sin la... ti, porque hay que recordar a todos no, los oyentes、no. que tú eres、eh, el artífice de, de la edición y el montaje y ay me ayudas también en los guiones del programa. Por lo tanto, amigo y compañero, tienes、eh, mucho que ver en este programa, por no decir casi todo. 50-50.

<risa> bueno, oye, ya que te tengo y que tengo esta oportunidad, que es, estás muy caro tú,、mm. ¿qué balance、mm, haces de, de la lupa de, de estos cuatro programas que, que hemos realizado? Pues muy positivo. Lo primero es que nos hemos divertido muchísimo. Mucho, mucho. ¿Eh? Tanto a la hora de grabar, a la hora、mm. de montarlo, que lo hemos hecho los dos.

A la hora de, de editarlo y sobre todo tener la satisfacción de que una vez que é lo l escucha a la gente, que los comentarios suelen, suelen ser positivos. Sí, y sí, sí, sí. Y las descargas y las escuchas ahí están, ¿no? Yo creo que、mm. para dos personas, y me voy a incluir también a PR que t i e n e mucho.

Sí, también, vamos a incluir a, a PR, que nos ha ayudado mucho. Vamos Banu, a incluir a Banús, que nos ha、supuesto. ayudado muchísimo. A Germán, que se incorporó en el tercer programa y que y a es compañero nuestro. Somos un equipo ya muy, muy amplio. ¿eh? Somos un equipo,、mmm, somos aficionados. Pero、sí. tenemos muchas inquietudes.、Hmm. Las inquietudes que tienen los oyentes que nosotros、mmm, tantas veces leemos ¿no? en nuestros postes、sí. de misterio.

Sí, o sea, sí, sí, sí. Por、realizamos. cierto, hablando del p o d Misterios,、eh, ¿cómo, ¿cómo ha ido el año? Cuéntame. Ha sido un año perfecto, ¿eh? Sí, perfecto. Y ya no nosotros que somos lo, los que llevamos el p o d sino los que colaboran.、Mm, sí. Porque hemos tenido, tú sabes que hemos tenido muchísimos problemas dentro de i v o x con otros compañeros que nos han tachado de todo.

Bueno, desde piratas, desde que no debíamos d de estar e ahí. Maki,、eh, ¿pero sabes por qué ha ocurrido eso? Porque en ningún momento el post misterios ha bajado de los cinco primeros puestos en todo el año. Claro, y eso, y eso claro, tiene una lectura. Claro, y es la lectura que estás haciendo tú ahora. Claro, y también con lo que nos decían antes, que ¿no? de, utilizamos un podcast de refritos.

Una、mm -hmm. palabra que a mí me suena muy mal. Es muy fea, sí. n o Pero hoy día、mmm, esa palabra ya no existe en el post misterio. No. Porque gracias, gracias a todos los que colaboran,、eh, son los mismos autores los que suben sus programas. Efectivamente. En un 90% son los autores los que lo hacen. Y en un 10% lo hacemos nosotros con el beneplácito de los mismos.

Sí, con la autorización、sí. de, de, de esos programas y de esos Exactamente. autores. Exactamente. Lo que antes para e l l o podría ser una reivindicación, digamos,、mm. hoy día sería una falta de respeto. Sí. Entonces, creo que esos colaboradores se merecen estar en un lugar visible. Efectivamente. De Ivox, porque casi todos están trabajando sin cobrar, no tienen、mm -hmm. medios.

Exacto. Y lo hacen por amor al arte. Entonces, si、Exacto. tenemos esa plataforma en e l cual tenga esa visibilidad, creo que se lo merecen. Sí. Y, sí. Y, y además, me gustaría en este momento, si no te importa. No, no, p u e c es, es t e programa, Maqui, a t o d o s a todos. A todos, a todos、sí. los que suben su programa a nuestro podcast. Sí. A, a mis paisanos, a Manuel García Bautista, de Voces del Misterio. A Javier b a l l e s t e r o con Noche de Historia y Misterio.

José Antonio Colinet, de Cronos. También a los chicos de La Hora de Cayaco. s A nuestra amiga a z u de Luces y Sombras.、Sí. A los amigos de Rumbo Infinito, que son muy jóvenes y tienen un programa muy bonito y muy digno. Uno que、mm, últimamente también lo está subiendo, que, que son los de Despertar del Cementerio,、uh -huh. que hacen un ¿Cómo? buen programa.

A Yolanda y a José de la búsqueda. Sí, la búsqueda. No me gustaría dejarme nadie atrás, desde luego. A, a nuestros、eh, compañeros Pablo, y Pablo. amigos también, los hermanos Per Tierra de la Ruda e del Por Misterio. Por supuesto. A Pablo de los Misterios Nos Mira. A la Quinta Esfera, a los Ojos de la Luna. A Misterio Red. Misterio Red, Crónica de San Borondón. Madre mía, que, que no nos queremos dejar a nadie. r a s t r e a d o r e s de Misterio. Es que son muchísimos programas.

Y eso es lo que buscamos: de que、mmm, las personas que les gustan el misterio、eh, lo tengan a la mano. Exactamente.、Y、con todos los suscriptores que tenemos, pues es lógico que esté entre los cinco primeros siempre. Y además eh, eh, es importante porque、eh, lo que tenemos que hacer es, como decía una vez、eh, Bautista, es sumar al misterio, no restar. Claro.

Entonces, todo lo que podamos ayudarnos entre、claro. nosotros, con los medios que tenga cada uno. Nosotros,、eh, sobre todo tú, ¿no? que eres el que llevas el mayor peso de, del p o s m i s t e r i o s estás dando el soporte a todos estos programas. Tú tienes en tu mano poder、eh, ayudar a todos estos compañeros. Entonces,、eh, teniendo esas herramientas,、eh, cada uno las suyas, a, ayudarnos,、eh, apoyarnos entre todos.

Y ya no solamente los programas, por así decirlo, pequeños, ¿no? como nosotros, o que, está, o que están empezando a crecer muchísimos de ellos. Otros ya han crecido, ¿eh? ya son hermanos mayores. Sí, pero, pero bueno, incluso, también recordar los programas de, de siempre, ¿no? que también.、Eh, bueno... Incluso programas que han empezado en postmisterios y que han crecido muchísimo,、sí. y que tienen su podcast para ellos solos, siguen subiendo los misterios.

Efectivamente.、Y、eso, efectivamente. la verdad, para mí es, es un placer. Es un placer.、Sí. Y desde aquí digo que cualquier programa de misterio que quiera subir el, su programa, pues nada más que tiene que decirlo. Y, y para lo que necesitéis, como dice Maki, que siempre está ahí para, para echaros una mano y para ayudaros.

Eh, cosa que, que yo desde aquí quiero、eh, darte las gracias, ya no solo como la lupa, te quiero dar las gracias como, como, como oyente de, de, de este tipo de programas, porque gracias a tu trabajo、eh, has conseguido tener una auténtica hemeroteca del misterio, Maki. La verdad es que hago lo que me gusta. Tengo la suerte, la suerte de tener muchas horas disponibles y de hacer lo que me gusta.

Y él, lo que siempre he soñado, dedicarme a mi familia, y dedicarme a lo que me gusta. Pues,、eh, de verdad, Maki, yo personalmente sí que te quiero, te quiero dar las gracias por, por, todo, bueno, por, por, todo, por toda esta labor que, que estás no, haciendo. Y, y sí que me gustaría、eh, hacerte, ya que te tengo de verdad, aprovecharte y.

En las próximas lupas, por ejemplo, ¿a quién te gustaría que, que, que lleváramos al programa para hablar con con, ello, con, él, con ella, con el programa, con la persona? ¿Quién te gustaría que, que gustaría, nos acompañara el año que viene? Me gustaría que entrevistara a muchas personas、uh -huh. del ámbito de h e m i t r í o A muchas personas y a cada una con un tema distinto, ¿no? Pero hay cuatro、sí. que, que me encantaría.

Pues, que no sé si lo conseguiremos, -dímelos, dímelos. pero bueno. Uno es Santiago Vázquez. Bueno, otro ¿cómo? sería, o otra en este caso sería Sol Blanco Soler. Sí. Antonio Piñero. Sí. Y por supuesto a JJ Benítez. Bueno, vamos a ver, acabas de nombrarme a cuatro primeros espadas, ¿eh? Pues sí. sí. Cuatro primeros espadas: Santiago Vázquez. Eh.

Pues a Santiago Vázquez, posiblemente te de, lo tengamos、eh, más pronto de lo, que, de lo que le puedas imaginar.、Eh, pues、me daría Sol Blanco l e r Antonio Piñero y JJ Benítez. Pues, y Sol Blanco Soler. Van a ser nuestros e o s entre otros muchos, pero van a ser nuestros、eh, cuatro objetivos 2013, vamos a llamarles así: Objetivo 2013. Venga, vale, vamos a intentarlo. <ríe>

Lo vamos, a, lo vamos a intentar. Con perseverancia todo se consigue, Rosa. Sí. A ver,、eh, hay que entender que nosotros somos un, un programa muy pequeño、eh, y que no, no es fácil llegar. Levantar el teléfono cuando eres un programa grande、eh, es fácil que te digan、claro. que sí, ¿no? De hecho, de hecho, lo que tú estás comentando lo hemos sufrido en nuestras carnes. Sí, es ¿Ves? verdad, y, lo hemos sin sufrido. Más lejos, el n m á s l e o n e s los homenajes a.

Antonio José sea, Alés. Sí. ¿Eh? Que fue muy bonito. Sí. Disfruté muchísimo. Muchísimo. Y ha sido el, de verdad que, que me lo, pasé, me lo me el, he pasado muy bien en todos, pero el de Alés、eh, fue diferente. Fue especial. Sí, muy especial. Y, claro, nos han echado en cara que faltaban algunos.、Hmm. Claro. Primero, nosotros a todos no podemos llegar. Porque, como tú dices, somos. No nos conocen. No nos conocen.

Pero también hay quien ha declinado, ¿no?、El、sí. A participar. Sí. O sea, a, ante eso no podemos hacer nada. Sí, hombre, hubo algunas personas que nos dijeron que no. Nosotros,、eh, nosotros no somos los pesados que vamos detrás de <risa> uno y otro, ¿verdad? Los, <risa> no, no, no. Nosotros no, no, no, pesados no, no somos. Nosotros sí podemos no. ser bien y si no, pues bueno, ¿qué se le va a, nosotros a hacer? Nosotros llamamos una vez.、Eh, ofrecemos.、Eh,

El poder colaborar con, y si es que no, pues es que no. Pues ya está. Y,、pues、es que y, ya no. No, y no hay más, y no hay más. No, no, no, no insistimos porque hay que respetar las decisiones de cada persona, cada uno tiene también sus motivos para estar o no estar. Yo、eh, repito, entiendo que somos un programa pequeño, que no nos conocen.、Mm, y no, bueno. p r o con a c a también, es que está, hay quien está muy ocupado. Claro, no, que no, un, claro, claro. Sí,、si yo, si、yo lo entiendo todo. Yo lo entiendo es más, en.

Lo respetamos tanto que no vamos a decir ni los nombres, porque Hombre, tampoco por sabemos、no. los motivos por, por cuales a、no. persona no ha podido estar en, en el n e programa, ¿no? Cada uno tiene su vida, claro, tiene claro. bueno, sus horas al día. Es igual, y... es igual que si me d i c e mira, Maki, que quiero que vaya al programa, pues me dirán que soy muy mala, ¿por j e q u e no iría? Porque yo es que no voy a ninguno. Lo sé. <risa> vamos, al pues... tuyo, a, a, a este que es tu programa,、eh, estoy todavía sorprendida.

Una vez y nada más, tanto o más. Bueno, bueno, eso ya lo veremos. <risa> eso, eso ya lo veremos. ¿Y qué, y qué temas te gustaría que, que tocáramos?、Eh, ya sabemos, las, por así decirlo, los cuatro nombres、eh, que te gustaría tener para, para el año que viene en, en la lupa. Los cuatro nombres, sin menospreciar a ninguno más. Los cuatro nombres ya me los has dado. Más, pero, pero sin, ¿Y los temas? Rob, sin menospreciar a ninguno más,、eh, que me gustaría traer a muchísima gente.

Claro, hombre, pero me imagino que no te vas a poner a nombrar、Perfecto. a tu. Es más,、eh, cada persona a partir de 2013, cada investigador, cada periodista, eh, cada eh, conductor de programa que escuchéis a partir del 2013 será un objetivo de Maki. Vale, venga, vale. Será un objetivo de Maki. Hemos nombrado estos cuatro personas porque, bueno, son、eh, ahora mismo los cuatro que, que a ti.

Eh, te gustaría tener, pero lo que tú dices, ¿no? sin menospreciar a otros muchísimos más que, claro, que son muy grandes claro, también, claro, claro que y sí. Y que me encantaría tenerlos. Pero dentro de, de, de los temas, de todos los temas que hay en el, en el misterio, ¿qué temas,、eh, qué programas te gustaría que, que lleváramos a cabo el año que viene? Pues mira, yo que para esto del misterio soy muy clásico.

O sea, a mí me gustan los temas que he escuchado desde hace años y que tú sabes que hoy día p u e siguen s igual. Por ejemplo, a mí、sí. me gustaría saber qué ha pasado con el caso Viandas. Que pegó un boom y de、sí. buena primera desapareció.、Uh -huh. Otro que me gustaría también es el caso de la mano cortada.、Uh -huh. Pero me es más atractiva la figura de Margarita Ruiz de Liori que el caso en sí.

Es que es una mujer con una vida apasionante. Sí, una, sí. una mujer adelantada a su tiempo. Pues ahí me gustaría adentrarme. En el ámbito en el que ella vivía, las、sí. amistades. El caso Vallecas, la verdad, no me gustaría tocarlo. Porque lo veo tan desvirtuado que para mí tiene ha perdido total interés. Bueno. Diputación de Granada.、Uh -huh. El hospital del Tora.

Oh. Pero el hospital del Tora quitando el protagonismo que ha tenido siempre. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, sí, sí. sí, sí. Buscando otras vías、uh -huh. y algunos más. Por eso lo, to lo, y sobre lo todo haremos todo, todo lo que se te. Y sobre、eh, todo un debate、mm, sobre las psicofonías. Bueno, mira, precisamente de eso hemos estado hablando esta tarde con los compañeros de la Rueda del Misterio.

Hemos estado hablando de un poquito por encima de, de las parafonías, ¿no? Y es un tema,、eh, Maki, que no, yo no quiero un programa sobre parafonías, yo creo que necesitamos varios. Sí, claro, claro. Vamos claro. a hacer un programa enfocándolo、eh, desde diferentes puntos de vista, pero yo creo que necesitamos varios programas. Evidentemente, no podemos hacer un monográfico, que me encantaría, te lo juro, hacer como c u a t r o o cinco horas sobre, sobre las parafonías, ¿no?

Pero creo que ahí debemos de detenernos、eh, algunos programas y, y, y, y enfocarlo desde diferentes puntos de vista porque es interesantísimo. Comentarte、ah. que, bueno, ya toda la gente que nos escucha, que sepa que puede、eh, acudir a tu foro, a, a Misterio Semanal.

Donde están alojados también todos los programas de todos los compañeros que, que hemos comentado y más que se nos han olvidado, evidentemente, en Evox, en el p o d Misterios、eh, y, bueno, y una página que hemos abierto en Facebook de, de La Lupa, donde ahí、eh, nos pueden dejar bueno, pues,、eh, lo mismo que has hecho tú,、eh, a quién quisieran tener,、eh, qué temas les gustaría que, que tocaríamos en el programa. Bueno, pues que nos dejen todas esas cosas.

Porque, como nosotros no tenemos que defender ningún color ni nada, pues eh, podemos eh, hacer el programa que queramos. Claro, que nos d e de la manera que queramos. Que nos deje sus sugerencias, sus inquietudes, y nosotros intentaremos de, de hacer un programa sobre ello. Efectivamente. Tan fácil como eso. Tan fácil como eso. Tan fácil. Luego viene lo difícil. Claro, luego viene lo difícil. ¿no? <risa> luego viene lo difícil. <risa> Maki, ha sido un.

Verdadero honor trabajar contigo, ha sido un placer. Igualmente, amiga.、Eh, hermano, hermano, hermano. Me lo he pasado muy bien y, y espero que el 2013, con un poquito más de experiencia en、ah, todos los sentidos. Ah, pero vamos a llegar. Hombre, no lo dudes, tú、ah, el vale, día 22、vale. vas a estar、Joder. viendo a los niños de San Ildefonso. Tenía yo el corazón en un puño. Yo no he comprado ni lotería. ¿No has comprado lotería? No, porque digo, es que ¿para qué me voy a gastar dinero? ¿No? Yo solamente llevo un décimo.

No, yo lo voy a comprar también. p o r s o l a m e s t e llevo,、si、pero、acaso. bueno. Venga, que feliz año a todo el mundo y que pasen la s fiesta s lo mejor que puedan. Y nada más, por mi parte. Pues muchas gracias, m a c k i Un beso muy fuerte. De verdad que ha sido una, una sorpresa enorme.、Eh, quiero también、eh, felicitar el año a todos los oyentes,、eh, desearles feliz Navidad.

Sobre todo, acordarme de, de las personas que, que estas fiestas、pues、no lo pasan tan bien por diferentes motivos. Por supuesto.、Eh, sobre todo, acordarme de ellos. Darles un beso muy fuerte de parte de todo el equipo de La Lupa, de parte de, de nuestro compañero Germán Goñi, de parte de nuestro compañero Albert, de parte de nuestro compañero Banús,、eh, de parte de nuestra, tuya, Maki y mía. Y.

Y os esperamos el año que viene, el 2013. Y, y nada más. Y esperamos que esta última lupa os haya gustado. Esperamos que, que ese dato,、eh, después de 33 años del caso Manises, en el cual parecía que se había dicho todo. Y mira tú qué sorpresa, después de 33 años tenemos el nombre y el apellido del militar que requisó la documentación de.

En este caso de, del incidente Manises. Un pues, beso, compañero. Gracias. Yo os dejo con una canción. Una canción de Chambao.、Mm. Que cada vez que la escucho me abre puertas a la esperanza. Un beso muy fuerte.、Eh, y gracias. Y nos vemos en 2013. Feliz año. Feliz año. No vale la pena andar por andar. Que mejor camina para ir creciendo.